Con Ricardo, Ricardo, me permitís un minutito sí, para hacerte unas preguntas. Sí. Eh, estamos eh, a 18 años, ¿no? Eh, 17, perdón. Sí. Eh, esto que veníamos hablando con Cari y recién en el aire, cómo cómo seguimos, ¿no? Con esta búsqueda de justicia, ¿no? De esto, tus sueños son los nuestros a toda vuelta. Comentamos un poco lo que se siente en este en este movida simbólica. Bueno, la verdad es que es otro año más, ¿no? 17 años. de impunidad total absoluto de, de una justicia inoperante <ríe> eh, somos las víctimas los que padecemos y realmente bueno recordar dos figuras realmente importantes eh, en esta lucha de 17 años uno es el, Eh, fue asesinado un joven de 19 años, Atahorpa Martín de Vinaya, que estaba terminando su ciclo secundario y que tenía un proyecto de irse a estudiar afuera medicina. Un joven totalmente solidario, ¿no? Y queremos destacar eh, esa figura porque a veces eh, en, en todo... el tiempo lo han querido embarrar con otras situaciones pero no, Atahualpa ha sido un joven eh, del barrio un joven comprometido con su comunidad y no solamente ese sino que ha sido comprometido con sus propias raíces eh, él tiene eh, raíces en mapuches por parte del padre y por parte de la madre eh, raíces Aymara, Coya y lo llevaba profundamente en el alma de tal manera el todos los veranos enero o febrero eh, se instalaba casi todo un mes en Yaminué un lugar eh, pequeñísimo de, de poblaciones eh, y él tenía ese espíritu y fue una sola vez a Bolivia y encontró la casa de sus abuelos que nunca los conoció Encontró fotografías de sus abuelos, es eh, como que hizo una exposición recordándolos, honrándolos. Es decir, todo esto manifiesta lo que era realmente la figura de Atahualpa Martín de Vinaya. Y no solo eso, tenía un amigo un vecino que tenía problemas de motricidad y él durante toda casi la etapa escolar los llevaba en su bicicleta. porque no tenían transporte. Cuando crecieron, ya era difícil, le consiguieron un transporte a su amigo, pero él iba a la casa, lo subía él en los brazos la, al transporte y luego iba en bicicleta a esperarlo en el colegio para bajarlo. Estamos marcando, digamos, de un joven realmente con una calidad humana, noble en todo sentido, ¿no? Pero bueno, alguien cobarde lo asesinó en una noche del 15 de junio del 2008, un día sábado por la noche. Y la otra figura es la mamá, Julieta Carmen Vinaya, que caminó estas calles eh, convocando multitudes y no solamente bien más, sino que también en el país. acompañando otras situaciones muy similares que padecían mamás, familiares eh, y realmente eh, pudo movilizar la justicia porque esta justicia aristocrática que no lo conocemos el pueblo no lo conoce, ¿quiénes son los jueces? lo conocen a Reusy, lo conocen a Zagari y a otros funcionarios del Poder Judicial, que son los que manejan eh, realmente las decisiones. Bueno, Julita, por lo menos, pudo entrar en esa maraña de la justicia, eh, investigando, donde recurrió al Poder eh, Legislativo, donde se armó una comisión investigadora de lo que había hecho el Poder Judicial. Y es ahí donde encontraron enormes irregularidades cometidas por el ámbito eh, del Poder Judicial y allegados, eh, la policía y, y otros elementos, otros grupos. Entonces, lo cual eh, lo llevó al Consejo de la Magistratura. ¿Alguien sabe qué es el Consejo de la Magistratura? La gente común no entiende nada. Es otro eh, ente realmente donde... no se sabe qué hacen, pero sí saben operar cuando a ellos no les conviene o no les interesa. Julieta tenía pruebas concretas de las irregularidades cometidas por el juez Reusi, Falca, Piccinini y otros más que no me acuerdo en ese momento, y que ese ámbito los tendría que haber sancionado o destituido. Julieta llevó, pero... Es... <coughs> el ámbito lo, lo llevó a dilatar porque siempre encuentran el artículo del artículo el inciso del inciso ¿no? como para dilatarlo y Julieta muere en ese camino desgastado, enferma por este eh, poder judicial que nunca pudo dar respuestas concretas este es un laberinto impresionante pero Julieta por lo menos pudo Eh, es como que entrar un poco y que eh, era evidente la, la irregularidad cometida sobre todo por Daniela Asagi que hoy es jueza en ese momento era fiscal eh, le tendrían que haber destituido porque una no no no no puede cometer ningún error el, el error fue que cajoneó una campera con manchas de sangre de Atahualpa y dio a conocer recién a los dos años y pico y ya sabían a los seis meses del asesinato. Es decir, ¿cuál fue la causa? ¿Sí? ¿Fue impericia? ¿Fue inoperancia? Y lo más grave es pensar, ¿fue complicidad? sí Entonces, ese hecho, el, el ámbito... Eh, que lo tenía que haber sancionado, no no no no lo hicieron. Simplemente la evidencia era claro, le dieron dos meses de suspensión. Eso sería como un tirón de orejas. No, no, no. Nada nada. Entonces quiero decir que estamos frente a un poder judicial que sigue ajeno al pueblo, que está lejos lejos de nosotros. Son aristócratas aristócratas del siglo XXI, no conocen el pulso de la necesidad de la gente. Nunca fueron a un barrio, nunca saben lo que es un barro, pisarse, entracharse, nunca. Entonces, Julieta en sus últimos tiempos pedía la democratización de la justicia. eso es, creo que sería por una cuestión lógica, así como elegimos gobernadores, diputados, intendentes, también tendríamos que elegir a los jueces, el pueblo debe elegir a sus jueces, prueba de ello hace poco, ojalá que, que eso se pueda multiplicar en México. Fue hace muy poquito tiempo, la gente participó en la elección de sus jueces fiscales y de todo el ámbito del Poder Judicial. Ojalá que en la Argentina y en América Latina se pueda dar esta situación. El pueblo sepa a quién está eligiendo y cuando no cumpla con su rol de justicia pueda ser destituido, porque aquí son vitalicios, nadie lo puede destituir. Los errores que cometen son gravísimos. ¿Quién los, quién puede decidir? Por lo tanto, eh, la situación de Atahualpa está totalmente cerrado. No hay lugar más para la investigación. Lo cerraron en la provincia y también a nivel nacional. Eh, estos tres jueces hoy que están eh, en las noticias de todos los días, por lo que le está ocurriendo a la señora Kirchner, eh, da evidencia, hay tres jueces eh, que tienen garras propias, manipulación propia y que te inventan causas correctas. Eh, buscando el artículo del artículo, no y justificando de esa manera causas que totalmente eh, casi no existen y cuando hay alguna causa que existe de, de, del lado de, de ellos, digamos, que tienen que defender, no lo investiga. Sabemos. Eh, alguien me va a decir que me meto en cuestión política, pero sí todo política. La figura de Mauricio Macri es totalmente evidente. Las cosas que ha cometido con el correo argentino, que que, que lo fundió el correo argentino y tiene una enorme deuda. Pero la justicia hace oídos sordos, no venala, autopistas eh, y eh, to, las eh, escuchas que hacía con los familiares de Ara San Juan, por ejemplo. Bueno, ahí eh, la justicia no no interviene para nada, sí. Eh, eso hay una impunidad para cierto grupo. Y aquí en la provincia de Río Negro, eh, el ex juez Igoldi, que investigaba eh, causas irregulares cometidos por varios funcionarios de esta provincia, los llevaron al Consejo de la Magistratura. En un tiempo express, no sé si uno o dos meses, lo destituyeron, lo destituyeron del cargo. En cambio, Julieta llevó a, a ese mismo ámbito a Sagar y eh, Reussi, con pruebas concretas de irregularidades. No pasó nada, no pasó nada. Entonces, esta es la realidad. Eh, que tenemos eh, en el país de la justicia, eh, que es el poder judicial que nos somete a la peor injusticia. Tal cual, una justicia injusta, ¿no? Y esto que venimos eh, todos los miércoles también de la familia Dina está... Eh, ...reclamando por su hijo, por su hermano, por su primo, por, por su amigo... ...esto que decías de Atahualta, era una, un amigo, era un hijo... ...era una buena persona, eh, sigue presente en los corazones... ...sigue pasó con Carillolo, ¿Cómo, ¿cómo lo ven ustedes que se repite otra vez esta historia... ...que se archivan estos casos, que no hay justicia desde la justicia... ...y que las familias quedan con el grito así, en el aire... ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Bueno, eh, es parte de todo lo que estoy describiendo, la justicia que opera eh, impunemente, ¿no? O sea, eh, yo diría de una manera siniestra, porque no los conocemos, no, no, no sabemos nada, y los veo caminar por familia, 10 eh, personas, se ríen. se ríen porque saben que no tienen la fuerza del pueblo, ¿no? Eh, y ellos pueden desde ese lugar eh, del escritorio manipular y darle vueltas y, y lo van a llevar seguramente a un tiempo desgastante eh, el caso de Daniel Solano es otra evidencia contundente de la que la justicia no hizo nada se murió el papá sin haber encontrado el cuerpo de su hijo y, y, y la justicia cómplice porque recuerdo esto lo tenemos que siempre recordar con las nuevas generaciones cuando <tose> desaparece Daniel Solano a pocos días, las semanas viene el papá desde Salta la empresa donde trabajaba dice tranquilo lo vamos a encontrar a su hijo vamos a ver le vamos a poner a disposición dos abogados claro un hombre nativo eh, hombre trabajador del pueblo se lo cree que esos dos abogados le van a solucionar fue una patraña fue una mentira esos dos abogados eh, recuerda él lo encerraron en una habitación con un televisor diciéndole Tenemos eh, noticias de que su hijo se fue de viaje, se fue de la provincia. Y vamos a mostrarle, eh, a ver si lo encontramos en la terminal de Neuquén, creo que era, eh, si lo ven en algún momento, donde va subiendo a un colectivo. Lo tuvieron días ahí, mirando un televisor, sabiendo que eso era mentira, era falso. Así se maneja el, la justicia. Y los abogados son cómplices de... de ese operativo y hoy eh, por suerte un abogado que se instaló para investigar detalladamente bueno llevó a juicio a creo a siete policías involucrados en la desaparición del cuerpo de la o de la figura de Daniel Solano bueno Y así podemos seguir recordando hechos nefastos que tenemos en la provincia y en el país. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. ¿eh? Que tengan buen día. Que tengamos buen día. Sí.